de la mañana, puntualidad, Suiza. ¿Qué haces, Luchia Alonso? ¿Cómo te va? Buen Hola, día. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días. Bueno. ¿Cómo andamos? Bien. Te pregunto al aire. ¿Qué pasa con el blanco kermesero? ¿Te gusta más que la última vez que viniste cuando te mamaste acá en San Mieres? No, no. ¿Eh? No lo lograste. Me querías hacer tomar cerveza. Y no lo lograste, el blanco carmesero está limpio, pulcro transparente Sí, sí, sí. Pero, eh, radio, te, ¿te disgusta Oso. un poco? No, ¿eh? no, no, simplemente ¿Te gustaba ¿tú? más antes o no? Un poco más ¿En a, serio? Como más amistoso antes Esto, esto, esto es mucho esto más limpio Esto es lindo. así como muy profesional Ah, eso sí, ah, eso, es, eso es lo que tenemos ¿Cómo Bueno, ¿cómo está ¿Pintó? bien? Bien, lo voy a Arnavila ahí, pero estamos uh -huh. y Sí, esa es la respuesta que damos, ¿no? Siempre cuando alguien te pregunta cómo estás Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, primero. ¿Todo bien? Muy bien, vos. Sí, bien, y contenta. ¿Y qué pasa con que gobierna mi ley? Y bueno, la realidad es que me parece que hemos estado padeciendo estos 80 días de gobierno de mi ley, absolutamente todas las franjas etarias y todos los sectores sociales de la, de la Argentina, nadie ha quedado exento. Digo, el sector de ustedes se vio en el día... Todos los días se ve afectado, desde el recorte de la pauta nacional... Ah, lo que pasó en el día de ayer que fue el cierre y el, y el encontrarse con la agencia de noticias nacional como es, lo estelan completamente vallado y resguardado de policías digo parece que, que la pregunta que nos tenemos que hacer en los distintos aspectos de, de las situaciones que se van generando es y la libertad donde quedó no la libertad de prensa la libertad de pensar distinta la libertad de mercado la libertad de las libertades sociales. Digo, imagínate que vas a una asamblea donde metés 5.000 canas. Y metés 5.000 policías. porque La asamblea legislativa te claro, referís, claro. Realmente no querés que haya gente que se pueda expresar. ¿La casta contra... tiene miedo, Serías? La casta estaba resguardada por 5.000 policías. La casta, no, la de, casta estaba resguardada por 5.000 policías. ¿Eh? Claro, por por policías. ¿Eh? En ese marco hay una sensación que es que Por un lado, la, la explosión social que uno podía percibir iban a generar algunas medidas que todavía están en proceso, ¿no? Eh, no se produce. ¿Y cuál querés que es el rol de la dirigencia, no solo política, sino también sindical y hasta te diría judicial? El rol de la dirigencia judicial a mí me cuesta mucho eh, poder llegar a hacer algún tipo de consideraciones, porque la realidad es que tengo bastante críticas acerca de, de la acción judicial en la Argentina. Eh, cr críticas fundadas. Eh, creo que a lo largo de la corta historia que me ha tocado estar en la actividad pública, política, está demostrado que eh, el rol judicial tiene un rol fundamental eh, muy ligado a los poderes económicos y a los poderes preestablecidos eh, nacionales, ¿no? y que van en detrimento claramente de, de, de las mayorías populares, y de los que representan esas mayorías populares. El rol sindical creo que es el rol que, que está llevando adelante, es el es un rol correcto porque es un rol de, de, de denunciar, de alertar y de tomar medidas en consecuencia del accionar de que está sucediendo en nuestro país lo que pasa que a ver provincia de la Pampa 400 cuatro despiddo de la obra pública la Ocra lo viene manifestando eh, Roberto Roleo lo viene manifestando desde el día 1 que empezó a pararse la primera obra la primera hora Acción reacción ¿Cuál es la reacción El gobernador Sergio Siloto anuncia en el día de ayer que va a enviar el poder a, que va a enviar a la Cámara de Diputados un proyecto marco donde los diputados y las diputadas le demos las facultades para poder celebrar los convenios que sean necesarios para concluir aquella obra pública nacional que quedó inconclusa. Mm. Que eso significa? Volver a reincorporar esos trabajadores que hoy están desocupados, hacerse cargo la provincia y cuando digo la provincia digo los pampeanos y las pampeanas, porque en definitiva los recursos salen de las arcas tuyas, tuya, mía, de todos nosotros, eh hacer, hacernos cargo de ese abandono que tenemos como como provincia, entonces El rol de Roberto y la UOCRA fue denunciar y trabajar en consonancia con los poderes que tienen capacidad resolutiva, como es el poder ejecutivo de la provincia, y poder llevar a un proyecto como el que llegamos también. Digo, se manifestó la CGT a nivel nacional y la Pampa no quedó exenta. Hasta, hasta, yo tuve la posibilidad de estar charlando con ustedes el 24 de enero en la, en la esquina en la plaza, de la ahí, farmacia. Sí. Mm -hmm. Tuve la posibilidad de estar charlando con ustedes. Digo, nunca en nuestra provincia habíamos visto una manifestación social y de trabajadores y trabajadoras tan grande como la que vivimos y eso se proyectó a nivel nacional y la CGT llevó adelante un paro un paro nacional con movilización que soy de las que cree que tuvo una incidencia muy importante, muy importante en no digo en el en la caída de la ley Ómnibus, pero sí creo que llamó a la reflexión a muchos diputados y diputadas eh, con respecto a lo que se estaba tratando adentro, adentro del Congreso, porque básicamente fue tan grande la caja de resonancia que lo visibilizó. Uh -huh. Y ahí te falta la tercera pata de esa pregunta que te hacía. Eh, Dos Los actores políticos ah, y, y, okay, okay, y sustancialmente el, el peronismo. Eh, bueno, el peronismo tiene tiene tenemos, digo, soy parte del peronismo provincial, soy parte del peronismo nacional, soy vicepresidenta del PJ Provincial, soy consejera nacional del Partido Justicialista Nacional, valga la redundancia, tenemos la obligación de eh, organizar, representar para volver a ser una opción electoral y creo que en eso a ver, es un poco, hasta quizás me tildan de poco objetiva y probablemente tengo cargada cierta subjetividad en lo que voy a decir, producto de mi pertenencia política, producto de, de mi cercanía política, pero intentaré ser lo más objetiva posible. Creo que la hoja de ruta del, de la carta que escribió Cristina, el paper iba a decir bien de economista, me sale a mí, sí. la carta que escribió Cristina en sus conclusiones, creo que nos convoca a todo, a todo el peronismo, a todo aquel que tiene a todo aquel que se siente identificado con los sectores más populares de la sociedad a discutir cuestiones que no hemos discutido y que lo tenemos que hacer y que lo tenemos que hacer desde el peronismo y no le tenemos que tener miedo a esa discusión y no le tenemos que tener miedo al debate y lograr la síntesis de la discusión colectiva digo cuando nosotros eh, cuando nosotros cuando Cristsina ma pone manifiesta en su en su carta en sus conclusiones que debemos discutir una actualización laboral, porque existen nuevos mecanismos, no mecanismos, pos-pandemia, de interrelación entre la oferta y la demanda, que median ese vínculo comercial entre la oferta y la demanda, lo tenemos que hacer porque existen y, y están para quedarse, y lo hemos visto en nuestra provincia, lo hemos visto en nuestra provincia que los chicos, las pibas y los pibes de Pedio Ya, se enojan con el Estado, porque el Estado multa a una plataforma que que le está explotando sus derechos, pero ellos entienden que ese es su único mecanismo para poder generar un mango para llevar a su casa. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a hablar y a pensar cómo podemos llegar a tener una, un acuerdo entre ambas partes, no enojarnos con esos pibes y esas pibas, porque es la salida laboral que tienen y es la salida laboral que encontraron. Que no tienen un solo derecho no tienen un solo derecho que están completamente al descubierto en la vía pública andando en bicicleta muchas veces en condiciones climáticas muy desfavorables claro que sí ahora bien nosotros tenemos que sentarnos a escucharlos y ver cómo encontramos una solución y cómo desde el peronismo le damos una opción lo mismo pasa con el teletrabajo lo mismo pasa con con, con un montón de nuevos mecanismos y nuevas herramientas que no tenemos que hacer y no nos tenemos que poner colorados. Yo prefiero que demos esa discusión desde el peronismo, que el peronismo es sinónimo de garante y de ampliación de derechos a que vengan a darnos la discusión desde la derecha. Porque la discusión desde la derecha automáticamente es saquemos la doble indemnización, que no paguemos las vacaciones, no paguemos la aguinaldo Digo, ya sabemos cuáles son las recetas. Estamos en un país que es lamentablemente bastante cíclico y que muchas cosas ya las conocemos, sistema de salud, sistema de educación, seguridad, seguridad, discutamos del peronismo la seguridad. No nos pongamos colorado, la seguridad no es más no es sinónimo de mano duro o de represión. La seguridad es mucho más profunda y la Pampa ha sido vanguardia en términos de discutir la, la, la seguridad ha presentado una ley de seguridad ciudadana que está buenísima que podemos traspolarla con objetivos muy con objetivos muy nobles digo entonces me parece medio ambiente eh, bueno nada puedo seguir me digo me parece que el peronismo se ve una discusión muy profunda mucho de, de las temáticas no me quiero no quiero no decir que el aparato productivo que queremos. Digo, tan en boga que está el déficit fiscal, el déficit fiscal, el déficit fiscal. Sentémonos a discutir superávit comercial. Eso quiero discutir yo. ¿Cómo hacer para que tengamos superávit comercial? ¿Qué significa eso? Que lo que exportemos sea mayor a lo que importemos. Que nos entren más dólares de los que se nos vayan. Ese es el país que quiero. Y para eso tengo que discutir la matriz productiva de la Argentina que mira tenés de los 10 puntos que puso Milley en este pactito feo, en, en el pacto de mayo que pretende firmar? Mirá. Y, y si querés, sí. este ¿qué crees que es esa convocatoria? Que queda lejos, mayo parece que, que quedará en el próximo siglo, pero de los 10 puntos específicamente, donde enumera, no sé, desde una reforma política muy dicho así, sin decir qué, hasta... Eh, que las provincias garanticen que seguirán explotando sus recursos naturales que no, no sé qué provincia se niega a hacerlo en, en, en términos lógicos bueno este más o menos los tenía así que sí sí a ver el punto 4 es a ver yo lo que digo es que primero que no es no es un pacto es una imposición de adhesión a su plo, a su plataforma electoral porque la realidad es que los 10 puntos son su plataforma electoral entonces le dice a los gobernadores eh, expresidentes y expresidentas y a todos eh, diputados senadores vengan a adherir a mi plataforma electoral porque si no qué pasa toró el escarmiento que significa no, no de parte del pueblo sino de, de las fuerzas del cielo sería. de la fuerza del cielo <risa> que es directamente proporcional a te cierro la canilla claro ya está demostrado te haces el loco chubut Te retengo parte de la coparticipación. Te haces el loco, Provincia de Buenos Aires, te saco un fondo que te corresponde. La pampa, lo dijo el gobernador Sergio Siliotto en la apertura de la, de la Asamblea Legislativa. Nosotros, por las mal llamadas transferencias discrecionales, que no son transferencias discrecionales, son transferencias no automáticas, pero que están sustentadas en convenios multilaterales entre nación y provincia, en leyes preexistentes de compensación, nosotros ya tenemos desde el 10 de diciembre al día de la fecha, 18.000 millones de pesos que no hemos percibido. Sí. Entonces digo, nos ¿qué quiso imitar? ¿Quiso imitar el pacto olivos? Mal aprendiz de Carlos Menas el que tanto se jacta y tanto levanta Carlos Menem, mal aprendiz de Carlos, Men, Carlos Menem, ¿qué fue el Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos fue un consenso a través del diálogo de las dos fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina, que fue el peronismo y el radicalismo, trabajado, consensuado durante mucho tiempo, cerrado en esa caminata que todos recordamos en la Quinta de Olivos, por eso se llama Pacto de Olivos. Bueno, perfecto, entonces, mal aprendiz Nos enumera los 10 puntos. Hay uno, hay uno de los puntos que a mí me, me causa me causa cierta preocupación, ¿no? Porque es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El punto número 4 dice, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. Sí. Simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. El impuesto país pasó de 7.5 a 17.5. La devolución del IVA desapareció. En todos los portales estamos viendo que está por convocar a los gobernadores el día viernes para reinstaurar el impuesto a las ganancias. El viernes primero de marzo nos encontramos con que el aumento del lugar de ser 4%, el aumento de la nafta como se preveía fue de 7.5%. Las tarifas aumentaron absolutamente todas. Entonces, ¿dónde está la reforma tributaria que reduzca la presión impositiva si lo único que estamos haciendo es aumentar la presión impositiva? Entonces ya me estás invitando a afirmar una mentira. Me estás invitando a afirmar una falacia. Entonces, digo, me parece que después, a ver, la reforma laboral, un poco lo que decía, yo quiero discutir la reforma laboral desde el peronismo, que amplía derechos, no esta reforma laboral que quite derechos. La reforma previsional, la reforma previsional ya la vivimos en el año 2017. Nosotros sabemos cuál es la receta que nos piden. ¿Cuál es la receta que nos piden? ¿Aumentar la de jubilatoria? Sí, entre otras, ¿no? Y volver a la jubilación privada, ¿sabes? claramente. ¿tapé? lo, lo Digo, pero lo pone, la... lo pone, lo dice. Sí, sí, y entonces... aquel que tome la decisión de optar por un sistema privado jubilatorio, lo puede hacer. Digo, entonces, la, real, la apertura comercial, la apertura comercial ya lo vivimos también en esta Argentina. Lo vivimos también en esta Argentina. La apertura comercial es hacer de nuestro país un país completamente con una economía reprimarizada destruir toda nuestra industria nacional digo entonces qué pienso de este de esta imposición de adhesión pienso que nosotros eh, desde el peronismo queremos discutir otras cosas de reitero queremos discutir una actualización laboral en este sentido queremos discutir eh, superávit comercial, queremos di discutir una reforma tributaria que le simplifique la vida a los argentinos y que tenga carácter redistributivo y progresivo, esas son las cosas que nosotros del peronismo queremos discutir. Volviendo a un poco esto que estamos hablando de, de ser un poco más independientes de, de nación y apuntando a la producción de la provincia, yo como una especialista y estudiosa del tema cannabis me veo la obligación de preguntarte qué pasa con la industria del cannabis en la provincia de La Pampa y por qué no se impulsan eh, proyectos desde el Estado provincial, siendo que hay proyectos en varias localidades de La Pampa que ya están funcionando. Mirá, me parece que la, la, la, la respuesta de por qué no se impulsan proyectos del Ejecutivo, no soy yo quien para dártela, sí te puedo decir que me parece que debemos trabajar en ese sentido y que que hay un montón de cuestiones que se empezaron a visualizar y a observar hace muy poco tiempo. Las eh, los beneficios del canal digo Dani, muchas veces hasta en Soledad ha estado impulsando alternativas y los Dani beneficios. es de Daniel Oliveto. Sí. sí, sí. Está bien. Eh, ha tenido, digo, lo ha hecho muchas veces en Soledad. Me parece que los beneficios que el cannabis medicinal le nos da a todos en nuestra vida cotidiana empezaron a visualizarse hace muy poco tiempo y las transformaciones requieren su proceso requieren su requieren su implementación y no no, no me parece que no, no hay una cuestión de reloj de tiempo dado vuelta eh, creo que estamos todos para, para trabajar o por lo menos yo puedo hablar en términos individuales estamos para trabajar en, que, en algo que sea que sea Que, que sea beneficioso para quienes lo consuman y que también pueda el Estado ser interviniente eh, en ese sentido. Sí, no estoy tan de acuerdo por ahí en esto que es nuevo este tema. Eh, bueno, es por ahí en Argentina, vista, claro. en Argentina, sí, la ley bueno, y... 27.350 es del año 2000... Ay, no me quiero ir mucho, pero 2017 creo ah, que fue sancionada en, durante el gobierno de Macri. Esos cuatro acuerdo, años de gobierno de Macri, época... no, no se reglamentó la ley. Después no, Alberto época... Fernández reglamentó el, los tres artículos más fundamentales de la ley, el sí. 3, el 5 y el 8. Nosotros teníamos una gran... Ese proyecto lo presentó Fernanda Roberta. Nosotros teníamos una... una En ese momento teníamos mucho diálogo, tenemos hasta el día de hoy con, con las compañeras de Mamá Cultiva. Sí. Porque lo, que, lo que, los que nos decían las compañeras de Mamá Cultiva era justamente que la ley no le permitiésemos producir a ellas, digo y era un... el macrismo no, no quería saber nada con eso, es más, de, de hecho la ley salió sin esa parte, me, me re, recuerdo que en el recinto de la Cámara de Diputados estaban presentes las compañeras de Mamá Cultiva, eh, luego fue una... no se reglamentó, como bien decís vos, fue un, un impulso muy grande, digo... Eh, Y, y mucha insistencia porque las asociaciones civiles que militan estas cuestiones son, son personas muy comprometidas porque ven cambios radicales en la vida de, de, la, de, de los que consumen entonces eh, entonces nada quieren que, que se eh, que deje de ser algo eh, eh, chiquito para ser algo masivo y, y sí pero vos lo puedes ver en la fecha de 2017 a 2024 no Es algo bastante reciente eh, en los que son los periodos de transformaciones en la argentina cuánto claro. nos llevó digo eh, lo quizás la urgencia y, y lo que no lo que lo que uno ve no siempre es lo que lo que lo que la sociedad yacomp cuánto nos llevó cuánto nos llevó poder aprobar el aborto sí sí Ni hablar. Digo, entonces Pero bueno, estar tan involucrada en el tema. Ah, así sí, te entiendo. Te, te genera entiendo. Mucha, mucha ansiedad. Y si no, es, y aparte, saber tanto... ¿Cuándo va a pasar? Saber tanto del tema, no solo te genera mucha ansiedad, sino que además te dice, eh, ¿querés que tus conocimientos sean compartidos? Claro. Rápido? Entonces, sí, dale, dale, pasalo nafta. Pero bueno. Igual, dentro de, de lo que es la, la provincia, para mí hay discusiones... Eh, Probablemente no estés muy metida en el tema, pero hay discusiones que del Ministerio de Salud, me parece que son discusiones que ya no tendrían que estar, digamos. Hay países que están muy avanzados en el tema y por ahí siempre se vuelve a lo mismo, de seguir investigando para qué es beneficioso y hay cuestiones que... Que, que de hecho que avanzan en otras pasar. provincias, ¿no? En, sí, en, en, en, ¿no? O sea, Jujuy no se ya falta, está bueno, ya en, con caja Jujuy. de sexta. Sí, haciendo negocio. Ah, bueno, a bueno. No, no, pero bueno, podemos hablar <risa> del modelo jujeño. Ah, bueno. Claro, bueno, bueno, claro, bueno, bueno, pero bueno, bueno, no, bueno. pero bueno, pero quiero decir, eh Vamos a hablar del modelo jujeño, vamos a hablar del modelo uruguayo, digo, podemos hablar. Claro, pero te, pero más allá de, del modelo bueno, y de la, la palabra negocio no necesariamente la, la digo este con en este caso sí, negocios y negociados serían, pero eh, hay una punta de que es una producción económica eh, Sí, que es un, que es un bueno Pero bueno, eh, me parece que, que, que es válida la discusión y bienvenida sea. No voy, no me malinterpretes, no me malinterpreten. No no quiero eh, poner un tema con mayor importancia que la otra. Pero también tenemos que tomar conciencia que hoy estamos discutiendo alimentos. Sí, claro. Alimentos en la mesa de los pampeanos y las pampeanas. Ayer el gobernador anunció en conferencia de prensa que está buscando a través del envío de un proyecto de ley duplicar la inversión en alimentos, que había destinado una partida presupuestaria dentro del presupuesto eh, provincial de 10.000 millones de pesos y que entiende a 80 días, no chico, a dos años, eh? a 80 días entiende que esa guita no le va a alcanzar, que necesita duplicar doble sí. la partida, llevarla de 10.000 a 20.000. Y para eso... Aplicó creatividad, va a reestructurar partidas presupuestarias que tenían otro tipo de afectación para afectar de la ley de descentralización, para afectarlas directamente a la compra de alimento por parte de los municipios y algo que es sumamente novedoso para la provincia, no así para lo nacional, porque ya tiene un antecedente, impulsa un aporte solidario y extraordinario para poder sí y eh, eh, claramente estás a favor de eso eh, eh, te he pedido qué, qué mirada tenés de los detalles técnicos y, y si te sorprendió la rápida oposición de la oposición no, no me sorprendió porque lo hicieron en términos nacionales también eh, quién mejor so para defender la riqueza digo, que la eh, eh, eh, polio alto aguirre exactamente el, el, estaba el, pensando en él claro el día el mismo día de, de la sesión de la, de la inauguración legislativa dijo que no le parecía una mala idea y de, después enseguida salió un comunicado donde rechazan furibundamente, como si hubieran recibido un llamado de Buenos Aires yo decía ayer, ¿no? Yo me, a mí me gusta que nos preguntemos, que le preguntemos a la sociedad. Y vamos a preguntarle, digo, esto tiene una es extraordinario y tiene una duración de 180 días. Le estamos pidiendo un esfuerzo a aquellos que son mayores contribuyentes. ¿Quiénes son mayores contribuyentes? Aquellos que tienen 5 inmuebles o más con una evaluación fiscal superior a 50 millones. ¿Estás alcanzada? ¿Estás alcanzada? No. ¿Chicos? No, porque todos mis inmuebles están en la zona rural, que no está... No, claro, está no aceptuado. entra, exactamente. Todos los, los, los rurales están bueno, exceptuados. Bueno, al campo no se, lo no, toca. Se lo toca. no se lo toca. Digo, discutámoslo, pero me parece que es el aparato productivo sí. acá, a, tampoco en nuestra provincia se ha demostrado, no hay grandes lo he demostrado en el libro, no hay grandes concentraciones de tierras eh, en grandes terratenientes, hay muchos pequeños productores, pero lo discutimos. Bien. Digo, pero cinco inmuebles o más con valuación fiscal superior a 50 millones. Ninguno de los que estamos acá está enganzado. Autos de alta gama de 40 millones. Yo me impresioné de que existiera un auto de ese valor ya cuando, sí, cuando Cómo escuché, pero cuando pará, No, saliendo? no tengo idea, lo que pasa no, no. es que estoy no. lejísimo de sí, de, no. de la información esa ya en bicicleta. O sea, un no, no ando en auto bien no me quejo para nada, pero digo eh, 40 palos 40 palos. 40 palos. Auto de alta gama con valuación superior a 40 millones. No estamos alcanzados. El sector financiero, el sector financiero son los bancos. No no tiene otro nombre, duplicación del ingreso de lo que tributan por ingresos brutos al sector financiero. Y los altos salarios públicos Eso, eso está claro ya. Eh, ¿Va a ser una duplicación? Es decir, que pagan? Eh, va a ser 50%. El... <risa> ah, sí, lo no. acabas de revelar. No, no, lo dije también en un video en redes, bueno, pero va a ser un aumento al 50%. O sea, ¿pasaría del, del 3 al 5,5 al o algo así? No, pasaría ¿O del... ¿O es otra tasa ahí? No, es 8. Ah. Es 8, pasaría al 12, 13. Bien, 4 puntos más sí. también. Sí. Bien. Eh... Bueno, ahí y obviamente no estamos alcanzados porque y altos salarios no salarios públicos públicos tenemos bancos. Y altos salarios públicos que lo va a determinar cada uno de los poderes. Digo, entonces, vos te pones, ves las, las, cuatro, los, las, las cuatro premisas que abarca el proyecto. Es bastante difícil oponerse. ¿Bajo qué concepto te opones? ¿Cómo te opones a que los bancos que han tenido una renta extraordinaria absoluta Digo, están teniendo tasas de interés por por encima al 100%. No, vos vas y no tenés ni un solo crédito bancario, o si tenés un crédito bancario lo pagás exorbitantemente. Que han timbiado, desde están así de gordo con las LELIC que han comprado. Digo, ¿cómo te oponés a que los sectores, de la, el sector financiero, tribute el 50% más de ingresos brutos que es un tributo netamente provincial? Bueno, ¿cómo te oponés que a los que tienen hagan un esfuerzo aquellos que tienen cinco o más propiedades con valoraciones... Bueno, digo, bastante difícil explicarlo desde la razón, creo que es muy explicable desde los intereses que representan. Eh, ¿Escuchaste el discurso de Luciano Dinópolis? No lo escuché, no lo escuché, pero sí lo leí. Me parece que Luciano eh, va a ser... Está intentando... Enten, entendiendo que el prim, la primer puerta de contención social, Luciano Fernanda, eh, porque vi que había estado anteriormente Fernanda, eh Ariel acá en Manu, todos los intendentes van a hacer un esfuerzo muy grande porque la sus su, su pueblo, su gente, es la primer puerta de porque a veces muchas veces casa de gobierno le queda muy lejos, la primer puerta donde van a ir a golpear sí. en busca de respuestas son las municipalidades. Entonces, me parece que todos los intendentes de nuestra provincia han tomado conciencia porque también lo he leído como he visto eh, declaraciones de de legisladores que no tienen responsabilidad responsabilidad ejecutiva, he leído intendentes con responsabilidad ejecutiva, el caso de Abel Sabarot, eh, demostrando lo de que no es de nuestro partido político, que en Eh, es el intendente de General Hacha, que tuvo un triunfo electoral contundente, diciendo estoy acá para ponerle el pecho y, y acompañar al gobernador, porque la cosa viene peluda. Uh -huh. eh, no es no es prioridad en este contexto estos asuntos, los putes políticos. ¿Cuáles son los están. putes? Eh, Luciano, ¿está un poco más lejos de la cámpora? No. no, todo eso. Vos uh -huh. imagínate que los puteríos políticos, y si más lejos, más cerca con la situación que estamos viendo, estamos hablando de duplicar la inversión en alimentos a 80 días un gobierno, porque entendemos sí. que va a haber hambre. Queda lejísima la discusión política o oh, si hay algún chichoneo más, un chichoneo menos. Tengo algunos mensajes de, de oyentes. A ver. Eh, bueno, los lo, lo acumulo. ¿Esto explota o no explota? Es una pregunta muy general. Eh, hola, Luchi, ¿por qué no logramos debatir sobre estos temas incómodos durante los cuatro años de gobierno de Alberto? Y otra, en el mismo sentido, así que lo podemos hacer. ¿Qué aprendió el peronismo de este último periodo de gobierno que desembocó en este desastre? Bueno, yo creo que el peronismo... Te, te, te la tiraron para hacer una tesis. Sí, pero claro. ¿Tienen tiempo? Sí. <risa> El peronismo, en el peronismo hemos aprendido mucho, ¿por qué no hemos podido debatir esto? Creo que lo hemos dicho. o sea, me parece que, que quizás eh, que hemos manifestado muchas de estas cosas, Cristina, durante los cuatro gobiernos de durante los 4 años del gobierno de Alberto escribió varias cartas donde se manifestó. Nosotros eh, tomamos la decisión de no acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque entendíamos que era perjudicial para para la sociedad y que era muy inflacionario pero tampoco íbamos a obstaculizar porque entendíamos que entendemos que éramos parte del gobierno entonces dimos un paso al costado en la conducción del bloque de diputados del frente de todos eh, manifestando nuestras diferencias pero sin ser eh, obstáculo hemos un eh, hemos tratado de, de visualizar dentro de nuestras posibilidades cada una de las cuestiones que entendíamos que que iban a iban a llegar a complicar, pero la realidad es que nosotros eh, nuestro sector político no eh, no conduce el ejecutivo, como muchas veces Cristina lo manifestó, la lapicera la tiene en un sistema como el como eh, el argentino, que es un sistema presidencialista, la, la lapicera la tiene el presidente. Luchi Alonso, gracias por estar. Más vale que, eh, si querés agregar algo más, eh, viene el año legislativo, te va a tocar estar en un rol que, que no tenías, por supuesto, y haciendo pie en la provincia. ¿Cómo, cómo te preparás para eso? No, la no, que... no arrancó todavía y viene... Este, va, va, este, va, más va o menos no arrancó. ¿eh? Bueno, está bien. Está bien de alguna, más pero, o menos eh, no arrancó. Eh, pero sí. va a ser interesante para el peronismo también, eh, puesto en una situación a la que no está acostumbrado, En La Pampa, donde ha, ha, ha gozado de una virtual hegemonía, si querés, en los últimos tiempos. Ahora el quórum depende de la oposición, va a requerir seguramente algún voto de desempate de la vicegobernadora en algún momento. Eh, y, a, y además creo que el bloque peronista tiene altísimos representantes políticos. Esto tampoco ocurrió en las gestiones anteriores. Digamos, hoy eh, corre por mi cuenta, pero el nivel de diputados y diputadas que hay, me parece que es un salto de calidad respecto de, otro, de otros momentos y, y, y cada línea tiene sus mejores exponentes ahí. ¿Cómo cómo la ves? No, la, la verdad que bienvenido sea el debate el debate parlamentario de porque bueno, en el, en el parlamento tenés eh, representadas a todas a todas las fuerzas políticas que valga la redundancia, representan o eh A gran parte de la sociedad, no digo el conjunto de la sociedad, porque hay fuerzas minoritarias que no han alcanzado a, a tener representantes, pero a gran parte de la sociedad está representada en el Parlamento. Entonces es lo más plural que hay. Yo estoy con muchas ganas de poder dar estos debates y dar estas discusiones y hacernos esta pregunta, cuando nos oponemos, ¿nos oponemos a qué?, Eh, bajo qué concepto nos se ponemos que estamos representando ¿Qué estamos defendiendo qué provincia queremos quiero que empecemos a discutir eh, qué provincia queremos actualmente pero qué provincia queremos a futuro me cuesta bastante visualizar me cuesta bastante visualizar cómo no podemos llegar a acordar eh, con los distintos actores políticos de la oposición tres o cuatro puntos básicos eh, donde podamos poder eh, fijar políticas públicas y rumbos que sean políticas de Estado, como lo es algo que ha marcado el peronismo durante estos 40 años, que nuestra provincia es una provincia que no tiene déficit, es una provincia que no está endeudada, es una provincia que ha tenido un crecimiento en los 20 años de 67%, 20 puntos por encima de la media nacional, digo que exporta más dólares de, lo que, de los que consume. Entonces, digo, me parece que... Y llegando a lo doméstico, ¿por qué no nos, podemos de, no nos podemos poner de acuerdo eh, con nuestro...? Nosotros en nuestra provincia tenemos el 87.8% de nuestros pibes y pibas que va a ser un porcentaje que va a aumentar, que va a en escuela pública. Sí, sí. Y va a aumentar. Habrán visto lo que pasó en Córdoba, ¿no? El número de hay 15.000 pibes y pibas que el año pasado van a, escu a escuelas privadas que este año van a la escuela pública. Bueno, pero nosotros teníamos el año pasado el 87.8% iba a escuela pública. Sí, el 12, ahora el más, escuela privada. Entonces, los pibes y pibas de nuestra provincia van a escuela sí, pública. Sí, Entonces, cómo claro. no nos podemos de acuerdo, no nos vamos a poner de no nos vamos a poder poner de acuerdo cómo seguir invirtiendo en educación pública, cómo seguir capacitando nuestro digo, hay un montón de temas en los cuales creo que podemos coincidir. Yo te, hay algo que a mí me siempre me quita el pensamiento porque es corte transversal, corte transversal en distintas materias, pero me parece que nos podemos poner de acuerdo en una política de estado para erradicar los, basur, los basureros a cielo abierto. Eso es educación, eso es salud, eso es me, eso es medio ambiente, eso es mejorar la vida la, y, y hay distintos... bueno, puedo seguir enumerando más, eh, pero creo que bienvenido el desafío y bienvenida a la discusión parlamentaria. ¿Cómo me siento yo en términos personales? Con muchas ganas, se notará, se notará que estoy como muy entusiasmada, eh, pero sin sacarlo, sin salir de la, los pies sobre la tierra, sacar los pies sobre la tierra de la situación coyuntural que estamos viendo, que está jodida. Bien, y eh, recién al aludí a los mensajes, estoy lleno ahora de mensajes porque <risas> son distintas vías encima, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlos para que no se sientan este amordazados o amordazadas. Eh alguien pregunta, "Buena, ¿la ley de seguridad ciudadana ya está reglamentada?" ¿Qué? pregunta. Eh, cosa que no. Bien, no, no, ¿clar? claro. No, no, pero me digo, a ver, está no está reglamentada, no. está presentada por el sí, ejecutivo. Sí, sí, está aprobada, ya está, eh, es decir, es ley, no está reglamentada. No está reglamentada. Hay una demora ahí. Eh, para vos, ¿dónde está la autocrítica en la carta de Cristina? ¿Autocrítica que creo tampoco realiza el peronismo en general? Dice otra oyente. Oh. Autocrítica. Sí. Está plagada de autocrítica. Habla del acuerdo con el fondo monetario internacional de que lo denunciamos de que fue un acuerdo in inflacionario habla uh, Cristina lo ha manifestado eh, públicamente ha dicho el, el error que cometí fue no haber eh, incidido más en los eh, quien, en los actores que conducían la economía del país uh -huh. bien bien Excelente e impecable como siempre, Luchi. Una dirigente política con capacidad increíble. Un placer escucharte, Luchi. Siempre tan clara y coherente en todas tus palabras. Gracias. Todas personas distintas, son, ¿eh? Excelente, Luchi. Un abrazo enorme. Eh, y no sé, acá hay una risa. Dice, ¿cómo esquivó la, la respuesta? No sé a cuál se referirá. No sé. Hace mucho que estamos hablando. No claro. sé. Eh, fue a las 10 y 52. Por no implementar políticas. Y ella se encuentra en un lugar de eh, poder políticamente hablando. Bueno, no sé. No, yo ah, supongo ah, que lo que quiere decir es... ¿Por qué tiene todo este diagnóstico? Y no lo implementó si ella se encuentra ah, en un lugar... Eh. Le, le respondo. Hasta el 10 de diciembre fui secretario administrativa del Senado de la Nación. Bien. ¿Cómo se está organizando cómo se está organizando la oposición y en particular ese espacio político con otras organizaciones políticas? Y alguien que dice, creo que está clarísimo que se están violando muchas cuestiones que amenazan a la República que ya meritan un juicio político a mi ley. ¿Un editorial? Fuerte al medio. <risa> Eh, pero bueno, es esa mirada eh, Es ese, válida, no, válida, válida Y eh, después se destaca la decisión del aporte solidario obligatorio Que no es impuesto Es una palabra prohibida impuesto ahora, ¿no? No, no es una palabra prohibida eh, La han sacado, que, no se puede hablar de impuesto no, de... lo que pasa es que como no tiene las características Porque es extraordinario y tiene tiempo límite Que son 180 días sí. no, no, Técnicamente, digo, hay, la biblioteca está dividida, ¿no? Pero técnicamente... Los no que... es un gravamen. Exacto. Bueno, pero eh, impuesto... No porque... tiene más imponible, digo... Eh. Ah, claro. Bueno, eh, destaca en esta política, eh, esto es otra opinión. Estamos hablando de alimentos y no de privilegios, tal como estábamos comentando. Bueno, agradecemos, más vale, a la audiencia los mensajes. Sí. A vos, Luchi, y si querés agregar algo más... Te, no, te bueno, muchísimas vos. gracias. Eh, espero que me inviten más seguido y para así no pasa tanto tiempo sin conocer el coso blanco. Este. No no lo vamos a cambiar, no, no, no vienen tiempos de cambios acá. No. <risa> gracias, muchas gracias. gracias. y gracias, gracias a la audiencia por participar. Dale, Luchi Alonso pasó por nuestra mañana, que no me la radi radiocracia.